Karina Olivera desde el te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, bien, Jorge, va llegando la gente, hace minutos nada más, acaba de arribar el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, con quien estamos en este momento, le agradecemos porque apenas bajó, lo abordamos, y queremos una breve re reflexión sobre este momento. Bueno, me abordó, o de volea, sí, digo, <risa> sí. bueno, es un momento especial para nosotros, cada 16 de junio tienen profundo contenido para nosotros en la fecha emblemática del fin de la dictadura, el regreso a Wilson, su reencuentro con la patria después de tantos años de lejanía, y bueno, le permitió el reencuentro con con su pueblo, salir despedido con todas las honras de Buenos Aires, y en definitiva venir a, a dar una batalla por recuperar la democracia eh, en toda su dimensión. No se pudo en aquel momento, pero... Creo que justamente el tipo de salida que tuvimos donde Wilson no pudo ser candidato, donde no tuvimos democracia plena, donde no tuvimos elecciones libres, eh, sin presos políticos, que todos pudieran ser candidatos, como lo habíamos pedido, eh, significó para nosotros algo eh, doloroso, porque no pudimos tener a Wilson de candidato y de presidente, pero por otro lado, eh, significó, por otro lado significó el... el El, el, el sentido patriótico de haber eh, estado al servicio de la patria eh, haciendo la, la la la la consolidación dando la consolidación al salir de la cárcel cuando cuando todos esperábamos un discurso agurido enfrentamiento y de enojo por no haber podido ser candidato nos mostró que hay cosas que van mucho más allá de las ventajas de de, de un partido que de las ventajas de un candidato de alguien que pueda eh, querer ser eh, transformador, estaba por sobre todas las cosas mucho más allá de eh, la consolidación de la democracia y eso fue lo que Wilson hizo cuando al salir de la cárcel eh, invitó a todos los uruguayos a, a reafirmar la democracia. Este lugar está elegido especialmente porque fue uno de los, de los, de los hitos claves en la historia que fue su, su salida de un avión acá. Sí, justamente recién estaba mirando desde acá al piloto. Este, Me, me, me emociona mucho. Acá lo saludo al amigo Henderson. Este, Wilson cuando sale el 27 de junio se va y se esconde en un barquito de un amigo en uno de los puertos, creo que en el puerto del buceo. Ahí duerme un par de noches, después lo, busca, lo va a buscar a alguno de los amigos y lo trae acá. Y lo esconden, se meten en la pista y lo esconden atrás de unos bajonales. Luego el piloto se va a hacer los trámites y se suben al avión acostados con Susana, su señora, que nunca quiso abandonarlo, que te acompaña hasta el final. Y es muy emocionante cuando ellos se tiran en el avión, escondidos, acostados para que no los vieran, y la mira de cerca y le dice, no podrás decir que te ha dado una vida aburrida. Eso para mí fue maravilloso, me parece que pinta una, cosa de una relación entrañable a mí la, la vida me regaló la posibilidad de trabajar los dos últimos años de, de su vida en la democracia y, y tenían una relación maravillosa eran una sola cosa no no no el uno para el otro eran una sola cosa el último gran caudillo blanco ¿cómo? el último gran caudillo blanco cada uno es dirigente, caudillo, líder a su manera nosotros cuando decimos la palabra caudillo quizás evocamos más nuestra tradición hispánica Quizás evocamos más una forma de otro tiempo de, de, de liderar. Eh, luego se hablaba de líderes. Eso fue un gran caudillo en el, en el sentido que lo usamos nosotros tomando esa palabra del pasado para traerlo al presente. Hoy los gobernantes tienen otras cosas. Eh, nosotros tuvimos, eh, creo que luego de Wilson tuvimos grandes dirigentes. Creo que el presidente de la calle Herrera fue un gran presidente. Eh, puso al Uruguay en el mundo en las transformaciones que requerían y que estaban en el siglo XX requería y bueno hoy estamos todos muy muy muy impresionados por el liderazgo que tiene nuestro presidente la calle Pou, me parece que tiene un, un estilo de interpretar su tiempo un hombre joven que sabe entender eh, la sociedad que estamos viviendo hoy que a veces los lo, lo más grandes quizás no lo entendemos Jorge Iturralde te escucha buen día Iturralde buen día qué tal Jorge todo bien Bien, ¿y tú? Supongo que sí, juntándose ahí alrededor del recuerdo de la figura de Wilson Fernández Donate, para ustedes son momentos, sin duda, muy muy significativos. ¿Cómo define la situación del Partido Nacional hoy? Primero, lo que me decís que son momentos muy significativos, sí, antes de ayer estuvimos en el puerto con Babina, su hija, filmando un video que hoy nos va a pasar en, en las redes. Eh, de, ayer... Estuvimos en la presentación de una de nueva edición del libro del retorno de Wilson. Eh, hoy estamos recordándolo y el domingo vamos a estar en Rocha, en su campo, en el camino de Wilson. Eh, creo que hoy su partido eh, es por sobre todas las cosas aquello que el, el, el cumplimiento de aquel pedido que él nos hacía cuando decía, cuando yo no esté no se sé pelee. Creo que eso es un partido, es un partido moderno que sabe dialogar entre sus sectores, que sabe pactar los disensos, entender que no todos tenemos que pensar igual, pero que tenemos que tomar las definiciones de la manera más adecuada, que tenemos que saber cuáles son los límites que no podemos pasar cuando queremos mostrarle a la gente que podemos gobernar. Porque para poder gobernar hay que estar unidos. Y para eso nos dejó una gran lección el año 99 cuando no entendimos eso, cuando pasada la modificación constitucional del 97 que nos hacía ir con un candidato único, no lo supimos, nos enfrentamos y la gente nos puso por única vez en la historia, por única hasta ahora, ojalá nunca más nos, nos meta en la situación de ser terceros porque, bueno, no pueden gobernar quienes se pelean y creo que nuestro país, nuestro partido eh, carga con ese peso sobre los hombros, de peleas que, que, que no tienen que darse nunca más. Ya lo habíamos vivido en el año 30, cuando el partido se separa, Herrera y Lucich, eh, luego viene la ruptura institucional del 33, y hasta el 58, que nos volvimos a unir unirnos, pudimos ganar. Porque partidos divididos no ganan, porque la gente no quiere que los problemas de los dirigentes políticos se trasladen a, a, a la visión de, de lo que hay que hacer para gobernar el país. Me parece que son cosas bien distintas Este, que, que, que la gente percibe. Una cosa son los intereses de los políticos y otras de las diferencias de la gente. La ética de la responsabilidad, como llamaba como decía Weber, como decía Max Weber, tiene que ser lo central. Una cosa es para el ciudadano el interés particular y otra para los políticos. Los políticos no podemos anteponer los intereses personales eh, de los sectores o de los partidos antes de él los intereses del país lo que es bueno para la patria es bueno para el partido gracias por esta charla buena jornada para usted bueno gracias Jorge un, un saludo a todos gracias cerramos Jorge volvemos en minutos Dale Karina gracias chao chao frecuencia abierta